No somos pesimistas somos. Te Tenemos buena data El Diario del futuro de En Nacional Rock 48 minutos después de la 1 de la mañana Seguimos acá en Nacional Rock Esto es Diario del Futuro Y como ustedes habrán notado El día de hoy hubo algo de lío con los trenes No sé si se enteraron Sí, eh, creo que todo el mundo se enteró Hubo unas razones más que importantes Para que eso suceda, ¿no es cierto? Hubo hasta eh, tiros, lío y cosa gorda Bueno, tiros no, pero, pero sí hubo este, fuego Sí, creo. básicamente lo que sucedió Es que el gremio de la fraternidad Uno de los tantos gremios Que componen, digamos El, el universo de trabajadores del Ferrocarril eh, decidió hoy parar en varias de las líneas, en casi todas las líneas, en protesta, de, según se informaba, por la decisión de poner cámaras dentro de, lo, de las cabinas de, de los conductores para poder controlar su trabajo. Se ve que esto no le gustó a los muchachos de Oscar, de Omar Maturano, que es el titular de este gremio, y por eso decidieron el paro durante casi 10 horas no hubo trenes, según las últimas noticias que llegaban hace minutos nada más. Se habría levantado el paro con la promesa de que hoy cobrarían en Aguinaldo. Una cosa que no tiene Está, mucho me, que ver me con... Me parece que a este Maturano no le gusta el jogo bonito, no entiendo muy bien el... La no, sé, no se entiende muy bien, lo cierto es que las demoras generaron... Obviamente, o sea, la falta de trenes generó demoras, que a su vez generaron mucho malestar. Y ese malestar terminó desembocando, como pasó ya muchas veces en este país, eh, ante este tipo de situaciones. En episodios de violencia, en este caso en la estación de Constitución, que nunca está del todo claro hasta qué punto es una manifestación espontánea, de descontento por gente que está volviendo del trabajo a la casa y se encuentra con que el tren no funciona y entonces va a tener que quizás comerse dos horas de colectivo o más para llegar hasta su hogar y hasta qué punto no es utilizado por algunos que están interesados en hacer lío por otros motivos. Bueno, Bernie no tiene dudas, eh, no, el, el viceministro de seguridad no tiene dudas que esto así que esto fue orquestado, como salió diciendo por ahí. Bernie no tiene ninguna duda de que esto fue orquestado y en ese sentido se actuó hoy a la tarde ahí en la estación de constitución cuando las fuerzas de seguridad lograron descomprimir la situación, utilizando en muchos casos eh, camiones hidrantes para evitar... Eh, que hubiese herido digamos de consideración como haría la supongamos la metropolitana hubiese ido a tirar balas de goma ¿no? pero además de eso desde el gobierno Pará, se perdieron la oportunidad Eh, y, qué lento, qué nada, y se cosa. ve que Macri estaba... Ah, no, Macri está en Suiza en la presentación de no sé qué cosa... De... Dándole una mano a Evo, ¿no? No, ah, no, no, creo que fue a un congreso de no sé qué cosa... Hoy, hoy lo vi tuiteando desde, desde Luzano, una de esas ciudades horribles que hay... donde estaba sacrificando, sacrificándose a la orilla de una laguna... así que seguramente por eso no mandó a la metropolitana. Cuestión que, además de esto, a última hora de la tarde... El ministro de Interior y Transporte, Florencio Randazzo, dio una conferencia ¿Cómo está de, laburando? de prensa. ¿Tiene lo tiene, laburando lo no de lo loco. Dio una conferencia de prensa donde anunció, bueno, que hay hubo 18 detenidos en el marco de estos operativos de seguridad. También habló de eh, que los incidentes fueron provocados a, a propósito, a por un sector. Habló de gente que llevaba, cargaba bidones de nafta. Habló de denuncias también, eh, que iban a presentar una bueno, denuncia. Eh, Déjame, de, de, de a poquito, de a poquito. ¿No? Primero, hablando de lo que fueron los incidentes. Ah, yo no tengo ni idea, te estoy preguntando. Por eso mismo, okay. por eso mismo, como, como no tenés idea, yo sí, estoy... No, yo tampoco tengo tanta idea, la <risa> verdad. <risa> <risa> Tuve sí, que me... preparar tres columnas hoy. Tenés un poco de Okay. Vamos, primero, con respecto a los incidentes, informo, cantidad de detenidos, 18, de los cuales 15 son mayores de edad, que... Se los detuvo porque estaban con elementos que no eran, digamos, los esperables para un trabajador que estaba volviendo su casa. De, de nafta. Y mochila llena de piedras. Exactamente, cosas exactamente. Y por otro lado, responsabilizaron por lo ocurrido al gremio de la, a la fraternidad y a su titular maturano, con lo cual se los denunció en este sentido, eh, se les inició una denuncia penal por haber interrumpido el servicio de ferrocarriles veremos cómo sigue esto, pero vamos a escuchar a Randazo justamente cuando así está presentación la guía, hoy de la tarde sí. en la Casa Rosada. En el día de ayer, cuando la formación número 11 de la línea Sarmiento estaba a punto de salir a prestar servicio y era la primera formación que tenía este dispositivo, es decir, esta cámara filmadora en la cabina del Motorman,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 y también de los trabajadores, de aquellos trabajadores que trabajan con responsabilidad. Responsabilizamos por lo ocurrido claramente al gremio de la Fraternidad y a su titular, Omar Maturano. Mañana vamos a presentar una denuncia penal por violación al artículo 194 del Código Penal, en el juzgado de turno. Creemos que Maturano y el sindicato de la Fraternidad entorpecieron el normal funcionamiento ...de un servicio tan importante como el servicio ferroviario. Ahí lo escuchábamos. él sabía. Viste, él sabía, sabía mejor quilombo. que Viste vos, mejor que yo. Por algo le pagan por hacer su trabajo. Esto que escuchábamos era Florencio Randazzo, ministro de Interior y Transporte... ...respecto a los incidentes ocurridos hoy en Plaza Constitución... ...en la estación de Constitución, en realidad, y a la medida de fuerza de la fraternidad que los provocó. Veremos cómo sigue este tema, que además se entronca, como decía Randazo, muy de cerca con lo que tiene que ver con el accidente de Castelar, que se sigue investigando para ver cuáles fueron las responsabilidades de ese accidente que terminó con tres víctimas fatales, y con un tema que es muy sensible para toda la sociedad argentina, o por lo menos para los que vivimos en el área metropolitana de Buenos Aires, que es el sistema de transporte público. Gracias Nicolantos. De nada. La Martín verdad Pérez. que muy bueno tu informe. Me quedó todo clarísimo como Muchísimas siempre. Muchísimas gracias.